Nacionales. Anuncian un acuerdo de precios en medio de la escalada de los últimos meses. Julio Gambina, presidente de la FICIP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, nos dejó algunas opiniones. Por ejemplo, respondió acerca de si los empresarios hablan con el bolsillo o con el corazón.